Me pusieron la bota encima de, de la cabeza, basándome y me dieron un pues, por todos, con el pie con el tuño, entre dos o tres, y me dijeron, mira, estos son 20 minutos, tenemos 5 días.